que me acerque y llame al despacho del director de, de, de administraciones públicas de DOP Consultores porque mañana hay un encuentro muy interesante en Madrid con directores de servicios regionales de empleo en el que, bueno, pues un servidor de ustedes va a estar también allí moderando y me, me parece muy interesante que José Manuel Sánchez desde desde DOP y desde ese despacho pues nos cuenten en, en dos minutos pues fundamentalmente, el querido José Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias a Bu todos. Bueno, pues objetivos de este de este de este encuentro eh, donde bueno, pues va a haber muchas personas destacadas, ¿no, José Manuel? Sí, vamos a tener afortunadamente pues una buena representación, como tú mencionabas, en Antena eh, de representantes de directores, directores gerentes de distintos servicios regionales de empleo de ...bueno, de, de España, ¿no?... vendrán ...tendremos representación de Andalucía... ...de Extremadura... ...del gobierno de La Rioja... ...de Castilla-La Mancha y Castilla-León... ...y también de, de la Comunidad de Madrid. ¿Qué objetivos tiene dos consultores con este encuentro, José Manuel? Mm, bueno, pues fundamentalmente nosotros somos... Eh, ...bueno, llevamos trabajando ya... ...mucho tiempo con distintos servicios rellenados de empleo... ...fundamentalmente... Porque, bueno, como bien sabes, una de nuestras áreas de negocio está vinculada a la, a la búsqueda de técnicos y directivos y mandos de empresas. Es decir, somos un, un intermediario más del mercado laboral, ¿no? Y, y bueno, creemos que, que tenemos mucho que decir en este, en este ámbito y, bueno, nos preocupa, nos preocupa y, y mucho, bueno, con la situación actual de del del desempleo en en españa mhm <risas> Muy bien, pues yo creo que tendremos ocasión, mañana es el encuentro por la tarde, de con toda la información el lunes que viene, llamarte también y, y contarlo aquí en Antena. Por cierto, ya podemos adelantar, eh, creo, y así lo hace el Foro de los Recursos Humanos, un encuentro eh, muy interesante, eh, el personal directivo en la gestión pública, el 8 de julio, por la tarde, en ESADE, en, eh, en Madrid, donde eh, también va a participar dos consultores y otros muchos eh, invitados, ¿no, José Manuel? Sí, sí, es una primicia lo que está adelantando, así será, el 8 de julio estaremos en, en las instalaciones de SADE desarrollando una jornada sobre el perfil del, y el papel del directivo público en, bueno pues en estos nuevos tiempos. Muy bien, querido José Manuel Sánchez, director de área de Administraciones Públicas de Dos Consultores. Gracias y hasta pronto, por no decir esta mañana. Adiós. <risa> pronto mañana, pronto. Muchas Buenos gracias. Eh, bueno, eh, José Manuel, o los invitados tenemos todavía cuatro minutos, yo creo. No sé si hay alguna pregunta para Ricardo, le da tiempo a contestar dos, yo creo. <risa> el eh, Bueno, un evento que, como decíamos, está desglosado, los directores de Recursos Humanos lo pueden ver.